¿De dónde vienes ahora? ahora Siempre andas viajando de acá de para allá. Valencia. ¿Habías estado en algún curso? Algún... Sí, no, haciendo allí una, unas cositas. Ah. No, la vida, la vida, que lo lleva uno y lo trae. O mejor que uno va a donde quiere y deja de donde quiere porque eso de que lo lleven y lo traen a uno eso es malísimo. es malo, ya saben, aquí está Salgado Frígido uno de sus invitados preferido, preferidos escritor, autor de montones de libros, porque agoniza el cristianismo eh, porque agoniza que sí el cristianismo es mitomás, defendámonos de los dioses, de la granja humana de, la, no, amenaza la amenaza extraterrestre que fue el último que... Sí, no tengo punto de que falta Israel, pueblo contacto uh, ¿qué más? ¿cuál es más? Sí. para psicología y cruyados. religión Las apariciones del escorial, me lo sé casi todos sobre eso. Me falta alguno. Me falta alguno. Y, no, y te, ahora los tres que salieron en la colección de Espacio y Tiempo... Mm. Son las apariciones marianas, que son los contactados... Que son... ¿Cuál es el otro? No me acuerdo cuál. Un montón de ellos. ¿Hoy vas a dar leña? ¿Leña? No, hombre, ¿qué va? Vamos a hablar de las cosas de la vida. Pero si hay que dar leña, se da. ¿Verdad? Porque eso de estar... Siempre haciendo las reverencias a las autoridades, a la gente, a lo, a lo que la gente dice, a lo que la gente piensa, no, uno tiene que usar su cabeza, sin miedo, y decir la verdad, y llamarle a las cosas por sus nombres, porque ya está uno harto de tanta farsa como ahí. Sábado Frisier es un personaje peculiar con el que disfrutamos increíblemente haciendo el programa, no solamente nosotros, sino al a nuestros oyentes, y bueno, vamos a gozar. ¿Te parece? Sí. Vamos a gozar. Después de esta primera introducción empezamos a hablar profundamente de un tema que seguramente les va les va a sorprender. Aquí estamos en el tema principal del espacio en blanco, cuando son las 12 y 49, una hora antes en las Islas Canarias, y repetimos los teléfonos, 91 de prefijo 346-2005 y 346-2006. Pueden preguntarles a Salud Frisiodo y además entrar en ese especial concurso que tenemos esta noche. Ahí va la primera llave que abre este tema principal del espacio en blanco de hoy. Baby, la primera fue un encuentro geográfico, militar, económico protagonizado por los marinos y misioneros españoles el segundo encuentro tuvo lugar varios siglos después cuando los arqueólogos desentierran las ruinas monumentales que asombran al mundo esta resurrección americana mostró la sofisticada inteligencia de una cultura desaparecida Unas ruinas que enseñan desde su antigüedad la verdadera personalidad del nuevo mundo. Nuevo solo para nosotros, que hasta hace poco lo ignorábamos todos sobre los olmecas, mayas, toltecas, aztecas. Culturas edificadas por arquitectos, escultores, sacerdotes místicos, urbanistas e ingenieros. ...cerca el 92... ...esa fecha emblemática en la que se celebra... ...el 500 aniversario del descubrimiento del nuevo mundo... ...pero... ...¿fue realmente así? A veces podemos llegar a pensar que en América... ...antes de la llegada de Colón... ...no existía nada... Tribus salvajes sin más, sin cultura, sin tradiciones, sin ritos, sin construcciones. Sin embargo, lo que encontraron los descubridores fue algo muy diferente. Pirámides gigantescas. Civilizaciones tan avanzadas como la Egipcia en su tiempo. Poseedoras de un saber único y misterioso. Toltecas, Olmecas, Mayas, Incas... ¿Fue realmente un descubrimiento? ¿Realmente les dimos la cultura y el saber a esos pueblos? Esa va a ser nuestra forma de comenzar el tema junto a Salvador Freixedo. Ahí está esa primera introducción que nos hablaba del 92... Salvador, eh, va a ser todo tan bonito como lo pintan, en principio hablamos del 92, si te parece, eh, un año emblemático, como decíamos ahí, en el que, bueno, parece ser que vamos a ser todos súper listos, súper inteligentes, altos, guapos, rubios, todo va a cambiar en este país, y todas las personas que estamos en él van a cambiar, ¿cómo ves tú esos 92? Bueno, yo... Cada uno tiene que atenerse a lo que tenga dentro de su cabeza, si seguimos siendo gusanos y obedeciendo a lo que nos dicen y siendo manipulados tremendamente, como en realidad lo somos de una manera bárbara por los medios de comunicación, entre ellos la radio por ejemplo, pues naturalmente... Este programa no manipulado no eh, intenta no, no, no manipular. Bueno me refiero a la, gran, a la gran industria digamos de la radio, de la prensa, etcétera. uno tiene que usar su cabeza y ciertamente nos dicen muchas cosas del año 92 ahora, ¿sí? como si fuera cambiado no van a cambiar nada absolutamente, únicamente conmemoramos las cosas por ahí. pero el cambio, si algún cambio hay, tiene que empezar por dentro de uno, uno es el que tiene que cambiar y si entramos en una nueva era nosotros, cada uno es el que tiene que ir cambiando por dentro, si no será igual, seguiremos siendo gusanos como somos en la actualidad en otro nivel tú crees que realmente están cambiando las cosas y su hermano está cambiando yo sí creo es bárbaro lo que está pasando en el mundo de nuestra en nuestro tiempo es bárbaro desde el orden político ya visto ese derrumbe bárbaro estrepitoso que que ha habido en todas las naciones del este esa salvajada que se está cometiendo ahora y la estamos viendo los europeos con una dignidad con una seriedad asquerosa salvajada ¿dónde? en, en Colombia? Colombia es una cosa primero por parte de ellos que son unos bestias ¿verdad? tanto unos como otros que por un patriotismo estamos. se están matando están repitiendo la bestialidad que hicimos en España el año 36 hasta 39 están haciendo la misma estupidez, y que, han, que se han hartado de hacer los pueblos a lo largo de la historia porque el, el ser humano verdaderamente es terrible es maravilloso por un lado es terrible por otro Y lo curioso es que lo estamos viendo los dignísimos diplomáticos, lo ven, no están esperando a ver si reconoce, pero no ven que se están matando día a día como pasaba en Vietnam. Mientras estaban discutiendo si la mesa iba a ser cuadrada u ovalada, tardaron dos meses y en aquel momento murieron 50.000 vietnamitas. Pues bien, lo mismo está pasando. Esto venía porque está cambiando las cosas, esto en el marco, diríamos, social. Pero internamente hoy hay mucha gente que realmente está despertando. Uh -huh. Lo mismo que siguen viniendo, por ejemplo, en el mundo entero Los campesinos a la ciudad Porque los, las autoridades los matan de hambre No nos atienden Los campesinos se vienen a la ciudad de una manera bárbara Hay sitios en América, por ejemplo Donde es una cosa descarada, en Lima, en México Llegan, pero todos los días Llegan pobres, gente que ya no pueden vivir en su, en su rinconcito Y vienen a la ciudad Lo mismo que pasa eso, pasa un éxodo contrario De la gente que ha despertado ya, huye de la ciudad Yo conozco gente que ha huido, yo soy uno de los que hemos huido, pero mucha gente hemos huido levantaba la mano ah, de otro. Yo, tú también. yo también eh. no que es que sea que inteligente pero estaba... he oído de la ciudad cree que estabas pidiendo tiempo sí, sí porque las ciudades son invivibles una ciudad de un millón de habitantes hoy día humo ruido las multas que te ponen por esto los lo, la cantidad de intoxicación que hay en el aire en el agua bebemos cloro y se empeñan a echarle más cloro al agua claro es la única casi manera que hay de hacer y hay gente que despierta indudablemente hay mucha gente que, que se ven ya acorralados por las circunstancias y aunque ellos no hayan han usado demasiado su cabeza, pero por lo menos estas circunstancias no lo los están haciendo despertar, y algunos solo huyen, pero no empiezan a pensar, pero otra gente, hay mucha gente que piensa, y de hecho hoy día lo vemos como la gente lee a un tipo de literatura que se está publicando que hace años no se publicaba, primero porque las autoridades... ...tenían la mente cuadrada, tenían cemento armado... ...hace 15, 20 años aquí no se podía publicar nada de eso... ...hoy día se publica y la gente compra esos libros... ...verdad, que hace, ya te digo, hace 20 años era impensable... Mm -hmm. ...y eso quiere decir que están despertando... ...están queriendo mm, abrirse a otras realidades... ...ya no tragan, por ejemplo, hay mucha gente que vomita de la televisión... ...que no ve televisión, yo conozco mucha gente que no ve televisión... ...porque es intolerable, ¿verdad?... Es esos programas para amarillas de concursos y concursos y estupideces, pero ¿cómo es posible? Y hay gente que se dispara tres películas diarias, pero siendo tan imbéciles como como como lo han sido siempre, ¿verdad? Porque eso no los ayuda a pensar. Salvador, tenemos dos minutos, perdón, antes de las noticias de, de la UNA, hay un informativo aquí en Radio 5, que es lo que hace que el hombre sea como es para que como el ejemplo que tú decías de Yugoslavia, estén dándose esos palos que están dando sin ningún sentido, seguramente. Bueno, eso está en la esencia del hombre, uy. Yo no puedo entrar ahora en la porque tú sabes cuál es mi teoría es que lo son el hombre es una teoría totalmente revolucionaria. Yo no creo en la tesis cristiana en absoluto, no creo en la providencia ni nada de esas cosas. Creo en algo que está por ahí arriba, pero nada, mi idea de Dios es totalmente diferente. Tendría que... Tienes tendría... tiempo. ¿tienes, ¿tienes tiempo? tiempo. No, lo creo que somos manipulados por inteligencias superiores al hombre, siempre lo ha habido. Y todas las religiones nos vienen a decir eso, nos lo dicen de otra manera totalmente diferente. Y esas inteligencias les interesa que el hombre pelee. Como a nosotros nos interesa que los gallos peleen, que los toros envistan, que los galgos corran, ¿por qué Porque nos divertimos con ellos. Claro, esto es una tesis totalmente revolucionaria, que la mitita tiene que cambiar totalmente su manera de enfocar la vida. Pero yo creo que la vida es así. En cierta manera, a mí me lo prueba la horrenda historia humana, porque el, el hombre pasa por ser lo homo sapiens en la criatura, el rey de la creación, el ser más inteligente y, sin embargo, la historia humana lo dice que es el animal más bestia que hay sobre la tierra, porque no ha cesado de matarse sin parar, aun en estos tiempos tan modernos con esa y, y primera idea nos vamos a quedar, estamos manipulados por seres superiores a los cuales les interesa aquella sangre en el planeta ¿no Salvador? Así yo lo creo, aunque se suene terrible, no. yo he llegado a esa conclusión después de muchos años y respeto la de que crean que no, que todo es rosa y todo es caramelo vamos a dejar esa idea y luego seguimos El guía práctica de la magia, de venta en El Corte Inglés. Un libro ameno que pone a tu alcance todos los secretos del mundo de la magia. Editado por Casa de Horus, El Tesoro. Descúbrelo ya, compra tu ejemplar en El Corte Inglés. hacemos una pausa, en breve, después de las noticias de la una, a las 12 en Canarias seguiremos, hay un misterio, entre otros muchos que hoy queremos resolver, y es el de Colón viendo si era o no gallego, hablaremos también del descubrimiento siempre con esa especial óptica que tiene nuestro invitado Salvador Frícedo. Nuestros teléfonos, 346 y Otros teléfonos creo que absolutamente bloqueados por si quieren preguntarle a Salvador Friseo será una buena oportunidad, 91 de prefijos se llaman desde fuera de Madrid 346-2005 y 346-2006 y aquí estamos dispuestos a gozar de una hora más de este espacio en blanco. minutos porque nos habíamos quedado con la primera idea Salvador de que estábamos Bueno, dominados, controlados por entidades superiores Yo no quiero hablar más de eso. Vamos a dejar ahí esa idea, que sigamos pensando y que lleguemos a ese cambio profundo que tú dices que lleva al darse cuenta de que estamos absolutamente controlados. Pero, ¿te parece hablamos de...? de... Estamos controlados también, sobre todo, por los humanos, por los humanos que mandan. Nos quieren controlar, nos quieren dirigir, y de hecho, nos dirigen de 40.000 maneras en lo que comemos, en lo que leemos, en a dónde vamos, etcétera, etcétera. Y la gente, pues, como berritos, se le dan un folleto porque hay que ir, este año hay que ir al Canadá, y allá se van al Canadá nada, porque porque sí, porque se lo han dicho en el folleto, está bien ilustrarse, ¿verdad?, y ver cuándo es bueno para ir a un sitio, y qué sé yo qué fácil, pero no esa, hoy día vamos en manadas, los turistas van en manadas, y los compradores son en manadas también. Sí, es por eso. Eh, yo quería hablar del 92, ¿tú crees que está, está viendo también una manipulación con el 92?, Indudablemente los políticos, como siempre, meten, meten la mano, la pata y la pezuña de todo, absolutamente, para sacar a ellos su tajada, absolutamente, y eso lo puedes ver aquí en los el tirijalas que hay bajo cuerda, con todo lo que se refiere a estas celebraciones que está viendo ¿verdad?, mm. más o menos marginales. Pues sí, ahí está la política, ahí están las buenas comidas, ahí está el, el, el repartirse viajes, etcétera, etcétera. Bueno, damos un salto de 500 años atrás en la historia y nos vamos a 1492 Realmente fue la historia como nos la cuentan Yo he oído cosas increíbles acerca de, del descubrimiento y la colonización En algunas crónicas decían que, bueno, la, igle la iglesia eh, España mandaba allí a ciertos elementos de la iglesia, a ciertas personas de la iglesia Porque lo que habían encontrado allí era un pueblo perdido, sin alma ...tirado, arrastrado y perdido la mano de Dios... ...¿tú crees que fue que era así? ¿Que bueno. los pobres indios eran eso, realmente pobres... ...o era otra cosa? La pregunta es complejísima... ...es como preguntar... ...los españoles son buenos o malos... ...el que diga sí o no es un tonto, ¿verdad? Porque hay que mirar... La, ...el descubrimiento de América fue una obra enorme... ...enorme, en todos los sentidos... ...en lo bueno y en lo malo... ...pero fue una obra mm. bárbara, vastísima... ...hay que ver si es al principio, al medio, al fin, etcétera... ...y por eso no se puede contestar así tan simplemente... Algunos dicen ahora, por ejemplo, que sí, que Fidel Castro, en su primera reacción, y el Castro, pues sí, habló en contra porque los españoles llegaron allí dominando y, al, y avasallando a todo el mundo. Había que decirle, Fidelito, ¿qué estás haciendo tú? Porque no creo que aquellos fueran más injustos de lo que haces tú, que no, no dejas pensar a tu pueblo. Y conste que yo fui fidelista en mi tiempo. Pero cuando vi que aquel hombre no dejaba pensar, bien, mmm, esto es otro tema también muy moderno. Los españoles llegaron allí. Y algunos dicen eso, que llegaron acabando con todo. Sí y no. Llegaron y se encontraron, por ejemplo, en el Caribe, la zona que yo más conozco. Allí estaban los caribes que se comían a los taínos, lo cual no era una obra demasiado fina ni demasiado. Se los comían tranquilamente. Entraban en las islas y eran eran caníbales, devoradores de carne los españoles poco a poco fueron acabando con eso hoy día no hay caníbales, hay otros caníbales políticos que acaban con su pueblo, ¿verdad? pero bueno, eso también es otro tema bueno, dicen, aún cuentan que quedan algunos caníbales bueno, ahí. sí, quedarán, quedarán algunos pero ya no es aquello, allí mm. una de las cosas buenas que hizo la la civilización o la colonización la colonización, el descubriendo, fue llevar un orden jurídico, ellos tenían también sus órdenes, no todos, porque no puede compararse, por ejemplo, los mayas con esto que te acabo de decir, con con los caínos, traínos, o con los chichas, o con... había 40.000 pueblos diferentes. Unos eran mucho más mm, organizados que otros, y otros eran completamente salvajes, absolutamente, y los hay todavía en la edad de piedra, en, en el centro de Brasil. Hubo de todo, absolutamente. Ahora, Colón, por ejemplo. y Colón era una mezcla curiosísima. Colón tenía el, el, la cosa de convertir a los indios traerlos a la santa fe cristiana él llevaba unas, unas ínfulas uh, y se llevó a frailes con él por supuesto para convertir a los cristianos pero a los um, indios pero por otro lado en una de las cartas habla de lo que es el... el... El, el provecho económico que se podía sacar vendiendo indios y de hecho se trajo en unos, unos cuantos viajes verdad se trajo indios siempre desde el primer viaje se trajo indios para Calla primero para enseñárselos a los reyes y luego les proponía que se podía hacer venta de indios y luego el oro también eso él le encantaba el oro iba por una cosa y por otra era una mezcla de trataba de, de, de evangelizarlos por un lado pero trataba de conquistarlos por otro ya te digo la contestación es complejísima, pero no es todo color de rosa visto desde el punto de ellos porque los aztecas también eran un pueblo muy organizado era un pueblo muy civilizado pero los aztecas acababan con los lascaltecas por ejemplo vamos no esos no se los comían pero hacían sacrificios humanos de ellos y fácilmente en una, en una fiesta Yo no me, me lavo las manos, me atengo a lo que dicen los historiadores, cuando inauguraron en el Zócalo la gran pirámide, que luego la destruyeron los españoles para hacer la catedral con las mismas piedras, en México, en México mm. en lo que es el centro de la ciudad de México, mataron 20.000 tlaxcaltecas, la arrancando desde el corazón y oficiéndoles a su dios, Huitzilopochtli y uno dice, bueno, qué clase de civilización o sea, acabar con eso fue una de las cosas buenas que hicieron también los españoles que era una salvajada total y con los otomíes y con, los, con la cantidad los, los los aztecas fueron acabando, arrasando con todos los pueblos que encontraron verdad de modo que no podemos ver que todo color de rosa los mayas tenían también una, un adelanto tremendo pero los mayas eran terribles sacrificadores de hombres uh -huh. y llevaban de ...que hallaban hombres delante de sus altares... ...del Tojil, una, tenían una trinidad... ...y les de, y no lo podemos leer en el Popol Vuh... ...les sacrificaban los hombres... ...los degollaban y vertían la sangre delante de sus ídolos... Ya. ...¿verdad?... ...eso no es nada malo acabar con eso... ...ya, es decir que tiene razón eso que contaba... ...de que eran seres sin alma... ...y que gracias a Dios que llegáramos los españoles... ...para enseñarles que existía Dios... ...bueno, eso es otra bobadita, ¿verdad?... ...alma y no alma... ...los, los españoles sacamos unas creencias... Vuelvo a decir que ahora te estoy hablando nada más de Centroamérica Porque no los incas eran otro pueblo que estaba por allá abajo También muy avanzado Y luego había cantidad de tribus en toda Sudamérica Pero uh, refiriéndonos otra vez a Centroamérica Los españoles sacamos unas creencias más o menos buenas ¿Verdad? Más o menos paganas Más o menos absurdas Y le metimos otras creencias más o menos buenas Más o menos estúpidas y más o menos absurdas Como son las creencias cristianas Yo así lo veo les enseñamos una idea de un Dios único, sí, pero qué Dios también, el Dios que nos presenta el cristianismo, el Dios, el Yahvé que tenemos en la Biblia, eso otro Dios también con el cual no se puede convulgar sin embargo hay muchas tribus que dicen ahora mismo, hay un consejo de tribus sobre todo norteamericanas, sí. que dicen que si se da ese acto de 1992 ellos van a entrar, en, se van a poner en pie de guerra es sí. decir, no están muy contentos con esa idea del descubrimiento, de la colonización de el haberles dado tantas cosas buenas como yo te digo que los, los indios norteamericanos tienen en cierta manera más derecho que los sudamericanos, porque los, los indios norteamericanos los degollaron, verdad, la frase que luego repitió la la presidenta de Israel aquella fea que no me acuerdo cómo se llama sí, bueno yo no. pues yo tampoco me acuerdo Perdón. Pues un indio bueno es... Golda, Goldamir, nos Goldamir, hizo los compañeros. Sí. Sí. Un indio bueno es un indio muerto. Eso es una frase corriente, ¿verdad?, en la colonización, entre comillas, de los norteamericanos. Y hoy día vemos lo que tienen, han hecho con ellos, los tienen en reducciones, los tienen metidos allá, están medio alcoholizados. Ahora empiezan a tomar conciencia de sí mismos de lo que han hecho con ellos. Tenía un inmenso país, con una riqueza inmensa, y los fueron acorralando y acabando con ellos, a tiro limpio, como si fueran bisontes, ¿verdad? Acabaron con los bisontes y acabaron antes con los indios ellos tienen más derecho más derecho y por eso hay gente que tiene la mente más despierta como fue por ejemplo el hermano de Kennedy el otro que mataron también eh, a estas horas ya no se acuerda uno de los nombres de nadie y y si, sí, él decía, no, los indios tienen más, hay que darles en las reducciones hay que, tierras que ellos están reclamando es que son de ellos, se las hemos quitado a la, a, la, a la fuerza por eso ellos tienen más derecho que tienen por ejemplo muchos indios en el sur, como fueron colonizados como fueron realmente que sea, tratados con más cariño dependiendo también de quién fuera el señor que estaba encima porque hubo conquistadores ¿verdad? que tenían más alma eran, tenían más corazón diríamos ¿verdad? y los hubo que eran fieras entre los mismos que llevó Colón por ejemplo hay un tal Ojeda que era una bestia parda las en la isla española hizo lo que dio la gana... ...en cuanto había, eso lo dice para las casas... ...en cuanto había una pelea, allí estaba Ojeda metido... ...y eso después se hizo gran enemigo de Colón... ...lo mismo que había frailes que iban a evangelizar... ...como fue Fray Buil... ...que era otro enemigo terrible que tenía Colón... ...secretario de un, de uno de los reyes de, de, de mala uva... ...que hemos tenido en España, que fue el rey católico... ...que tenía una mala uva tremenda... fernando ...y pues ese era el secretario de él, lo mandó allá... Y también, lo que hizo fue conquistar indias, ¿verdad? No las indias, sino las... Indias en femenino mujeres. Sí, sí, por eso. Y era will y los mandaron allá para andar, y dice el mismo para las casas que hizo muy poco de esto último, ¿verdad? De evangelizar, de cristianar, como él dice, hizo muy poco. De lo que hizo fue conquistar, conquistar las indias para él solo. Y hubo de todo, absolutamente. De modo que no se puede simplificar. Es, es... Fue una obra demasiado bárbara. la Ahora, desde otro punto de vista, históricamente hablando, la, la conquista de América es una cosa que le llena a uno de... De pasmo, cómo fueron capaces, hubo un jesuita famoso, natural de las Canarias, tampoco tiene apellido vasco, no me acuerdo ahora de, de su nombre, a estas horas yo no me acuerdo, ya te digo de nombre ninguno, cruzó a pie Brasil de costa a costa siete veces, lo cual hoy día se nos parece totalmente imposible. Por, por la selva, claro, también. Por la selva, es que no había más que selva. Las carreteras, las carreteras estos políticos de hoy tampoco las han hecho todavía porque se han robado todo el dinero. O no, que no han hecho carreteras. Afortunadamente. Y pues... sí, en cierta manera. Uh -huh. Pero bueno, una por lo menos debían haber podido hecho, pero no han hecho ni... Eh, la trazaron, el famoso Kubitschek, trazaron carretera y luego compraron el terreno de a los lados. Y se robaron todo, bien Eso es otro Vamos otro... a dejarlo eso Sí, vamos a dejarlo Pero él había cruzado siete veces Siete el... veces cruzó sí. el padre uh, Anchieta, no se Anchieta, sí creo que se llama Cruzó siete veces el... Claro, era un taumatúrugo tremendo Hacía milagros a diesto y siniestro Yo creo en los milagros Y él hacía milagros, mm. ciertamente y, y cosas por el estilo Cómo hemos logrado meter un idioma a toda aquella gente Cómo la misma religión Cómo se logró meter todo el cristianismo a aquella gente, aunque hoy día ves, por ejemplo, cómo practican el cristianismo los tarahumaras, cómo practican el cristianismo um, hay otros mexicanos curiosísimos en los no. cuales ves a Cristo, por ejemplo, tienen siempre al Cristo tapado. Va y son aldeas muy remotas. Le quitas al Cristo aquella especie de, de paño que tiene por delante, un faldón pero desde arriba, ¿eh? y lo tienen todo pinchado. ...y pinchado y tiene peyote encima, le ponen peyote al, al Cristo... ...es decir que han hecho una simbiosis de sus creencias con las creencias cristianas increíbles... ...pero bueno, es gente que todavía hoy día te recibe, son hostiles, a la hablan su idioma... ...en México se hablan en la actualidad 11 idiomas todavía, que no son el castellano... ...y, y entonces cómo fuimos capaces a aquella gente que hoy día todavía es medio hostil... ...no le gustan los blancos por allí... Y los misioneros se metieron y les enseñaron, les me empujaron el cristianismo, a veces un poco brutalmente, ¿verdad?, porque había conversiones de masa de pueblos enteros que, que claro, hay mucho que hablar de esas conversiones. Uh -huh. Estamos dando otras ideas acerca del descubrimiento y también queremos darle otras ideas, queremos darles otras ideas acerca de Colón. Lo vamos a hacer enseguida después de esa segunda introducción que nos va a hacer seguir hablando con Salvador Frisedón de esa forma peculiar que él tiene. El tesoro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 utilizaron sus propias confesiones y testimonios adulaciones políticas dirigidas a la corte española que costeó su expedición para ensalzar su personalidad de conquistador imperial este lugar común bloqueó el conocimiento profundo del personaje y fue un obstáculo para apreciar la envergadura de sus enigmas poco conocemos de Colón ¿no creen? ¿qué le llevó a descubrir ese nuevo mundo? ¿tenía ya mapas? ¿sabía lo que se iba a encontrar? ¿estaba cumpliendo una profecía? ¿cuál fue su origen? ¿Dónde nació? ¿Era italiano? ¿Mallorquín? ¿Gallego? Son los misterios La parte aún desconocida de Colón Averiguarlo será esta noche Nuestra intención ahí está esa idea una idea que yo no sé por primera vez no por primera vez mucha gente seguramente habrá escuchado por primera vez diciendo a, a personas personajes que dicen que Salvador eh, perdón que Colón era gallego no será Salvador y como tú eres gallego quieres que todo el mundo sea gallego los gallegos son muy especiales no muy particulares y perdón por la gente en Galicia que nos que nos escucha a la cual le tenemos un gran cariño y es un lugar que nos gusta mucho pero de dónde te has sacado tú que Colón era gallego aunque vamos a matizarlo mucho bueno yo no soy el que me invento eso, eso ya en principios de siglo aquí hubo una gran corriente defendiendo la tesis del Colón gallego... ...que tuvo mucha fuerza, pero después intervinieron otros eh, intervinieron otros otros señores, diría yo, y precisamente gallegos... ...porque es que en España tenemos un pudor, no queremos que nos tachen de patrioteros... ...y la gente se sacude eso, decir Colón gallego o Colón español, español, vamos a ponerlo en español... ...no, no, eso, nadie quiere pringarse y tenemos esa ese pudor, esa esa vergüenza, lo cual es una tontería y precisamente yo diría cinco ilustres gallegos, ¿verdad? Fueron casi los mayores enemigos porque no querían de la tesis gallega, uh -huh. no tanto de la española, que fueron Menéndez Pidal, que fueron Madariaga, que fueron Álvaro Cunqueiro, que fueron Oviedo y Arce, que fue un, un historiador famoso, Cura, que fueron Castroviejo Y todavía hay por ahí otro, otro gallego ilustre, que fueron los que más, algunos con libros enteros como Menéndez Pidal, un libro que se titula El idioma de Cristóbal Colón, que lo publicó Pasacalpe hace tiempo, y, pero yo considero a Menéndez Pidal como un gallego un poco descastado. Y, y dijo que no, que eran portuguesismos, en lo cual se equivocó el ilustre director de la Academia de la... <ríe> se equivocó porque no sabía gallego el hombre. Yeah. Y dijo que, en muchas palabras que él usaba, que eran portuguesismos, lusitanismos, y eran galleguismos, perdíseme. Mm -hmm. Bien. Yo empecé a interesarme en esto hace un poco tímidamente también con ese mismo pudor dije no será esto patrioterismo y mmm, poco a poco fui adentrándome y hoy día estoy convencido de que de las tesis que hay porque tú sabes que Colón <coughs> se defiende que es de Corso que es de catalán, que es castellano, que mallorquín. es portugués, que es mallorquín, que es sivenco. Uh -huh. y, y que es italiano, y casi de lo que podemos estar seguros es que no era italiano. Ya. Eso lo dicen la mayor parte de los historiadores, está abierto que hay más de 100 libros sobre Colón, sobre sobre este esta temática. Y ahora, ¿de dónde de dónde era hoy día a medida que me he ido metiendo a leer todo lo que he podido sobre sobre Colón? me he ido convenciendo de que ciertamente la tesis más fuerte es la tesis gallega Aquí. vamos a personalizarla brevemente pero antes vamos a hablar de otra cosa es cierto que Colón tenía un o sea que ya sabía a dónde iba antes de salir de España él tenía muy claro que iba a descubrir eh, las indias decía él sí. porque ya poseía mapas poseía informaciones que tenían los árabes españoles los judíos españoles incluso sí, lo que le dio un, un navegante parece que le dio unos papeles antes de morirse se los dio él cuando estaba en Madeira sí, parece que él sabía que, que es algo con lo que se iba a encontrar por otro lado, no estaba nada claro el hombre, porque en las medidas que él dio, también de los días que había que navegar y por ahí, estaba bastante confuso y se equivocó bastante, pero, sin embargo, él tenía la intuición tremenda y fue terquísimo, porque los reyes le dieron la primera vez, le dieron una barrida, y después se reunieron todos aquellos sabios alamanques que sabían tanto de geografía como yo de electrónica, ¿verdad?, y... Sabes poco, ¿no? Y nada, y entonces... Lo, también, otra vez le dijeron que sí, sí, sí, como no, como dicen en Cuba, sí, como no, pero no como sí, ¿verdad? Y lo, lo dejaron esperando. Y el hombre siguió con una tenada tena tremenda hasta que, precisamente por eso, porque él casi estaba seguro que sí. Por una manera o de otra, él, él parece que lo sabía, que sabía que se iba a encontrar con tierra... A X leguas hacia el oeste ¿No estaría dirigido por alguna entidad superior yo no En esa misión de descubrir el nuevo mundo? Directamente no lo creo ¿Verdad? Directamente no lo creo Sino que hay hombres que tienen ciertas intuiciones Nacen para eso Como otros grandes descubridores que ha habido en el mundo Que les da por una cosa Y no se Están sintonizados con alguien que solicita los Pero de una manera muy indirecta Vamos, ¿te parece? Antes de seguir con más detalles acerca de esa tesis De que Colón era gallego Con una llamada que nos llega desde Madrid Queremos que nuestros oyentes se pregunten Es Fernando, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Pues bien ¿Y Dale. vosotros? Bien, contentos de estar aquí. ¿Querías preguntar algo, Salvador? Sí, exactamente. Es que a mí me parece que, que, bueno, que el descubrimiento de América y todo lo que se hizo allí se está sacando un poco fuera de contexto, ¿no? Porque si analizamos un poquito la época que hubo, ¿no?, en la que se descubrió América, en 1492, ¿no?, pero vamos, 1500, pongamos, las circunstancias que había en aquella época no se pueden comparar a las actuales, ¿no? O sea, con lo cual, bueno, pues eh, lo que se hizo allí... Era lo normal que se hacía en Europa ¿no? ¿Me entiendes, Miguel, lo que te quiero decir? Eh, sí, sí, que sí, que sí. No diga, Arrasar con los pueblos como estaba ocurriendo en Europa con... Sí, exactamente sí. o sea que, que, que bueno, que aquí se hacían las guerras Y bueno, de, de feudalismo a feudalismo O sea, de, de, de rey feudal o de señor feudal a señor feudal Pues siempre eran esas guerras, ¿no? O sea, que, bueno, en, en, en conclusión O sea, la gente que estaba por debajo de, de lo que fuera un señor Mm. No valía la pena, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, yeah. no se contaba como persona. Simplemente, pues, bueno, se iban y se conquistaban reinos, ¿no?, de uno a otro. Mm. Porque eh, lo que lo que me extraña a mí es que esa, esas cosas se saquen fuera de contexto, ¿no? O sea, eh, ahora mismo, en el 1991, no, 1992, porque estamos casi, casi, mm. pues eso sonaría un poquito raro, ¿no? Pero yo creo que los españoles cuando llegaron allí simplemente aplicaban la... La normativa que, que se podía llevar en Europa o en Asia o, o, o, o en todo el mundo conocido en aquella época. Sí, ¿no? bueno, así, así era, indudablemente. Gracias, Fernando. Te contesta o hace sí. el comentario Salvador. Era indudablemente, no, que fuere, el que fuese lo normal no quiere decir que fuese lo justo, y sobre todo desde el punto de vista religioso, porque íbamos a, a, a, a evangelizar. evangelizar a aquella gente, hicimos unas evangelaciones un poco drásticas y a la brava, ¿verdad? y además le llevamos nuestra Santa Inquisición, yo me he hartado de pasear, precisamente vivía muy cerca en México, donde estaba la picota de la Inquisición, Donde se, que es donde se ajusticiaron la gente. De modo que era una, fue una manera un poco drástica de evangelizar también. Y a veces las conversiones en masa que había eran muy forzadas. ¿verdad? Y esto no es que me yo, sino que está bien ahí en la historia. Pero sí estoy de acuerdo también con lo que acaba de decir el señor, que sí, que se saca mucho de contexto, porque entonces no tenían por qué ser los descubridores que fueron a América, ser mejores de lo que estaba pasando entonces en Europa. Y está pasando hoy, porque seguimos en las mismas. Hoy seguimos eso queriendo el fuerte los serbios quieren aplastar y avasallar a los croatas porque los serbios son los que tienen el sartempo en el mango, son los que tienen el ejército por el mango en este caso. Han poco las cosas. Vamos en ese si caso a, a seguir hablando de Colón. Eh, siempre se ha pensado, yo recuerdo cuando estudiaba, yo aprendí que era Colón era italiano, sí. Cristóforo Colombo decían que se llamaba. Sí. Pero sin embargo, tú parte cerca que se ha encontrado Eh, pruebas, eh, junto con otra corriente que defiende que Colón era gallego de que no era italiano y de que como mucho entendía es, escrito el italiano pero no hablaba el italiano para sí, nada ¿no? es una de las fuertes razones que hay mira, hay, hay escritores como Madariaga por ejemplo, que es genovista, es decir, él defiende la tesis de que Colón era genovés nosotros admitimos que que había una familia Colombo, indudablemente, porque la racolta es una colección de documentos que el gobierno italiano publicó hace ya mucho tiempo, que son más de 200 documentos, y en la cual se ven los Colombo para arriba y para abajo, etcétera pero era una familia de laneros, de laneros, y que vendían, tenían una especie de taberna también, y eran gente plebeya, diríamos. Y, y eso no hay duda, pero aquel, el Colombo aquel no era el Colón italiano el Colón, el Colón este que descubrió América, eran dos colones diferentes uh -huh. una de las razones fuertes que hay es que Colón no sabía italiano y eso lo admiten todos y se quedan pasmados pero no tienen explicación para ello escribió solo cinco, cinco líneas en italiano en italiano que era genovés de aquel tiempo porque el italiano de hoy día es el florentino Fue el que se hizo, fue, se fue extendiendo, pero hoy día todavía está en napolitano y los piamonteses hablan a su manera y los, los sicilianos hablan a otra manera. Y el genovés también tiene su jerga, como nos pasa aquí en España. Mm. Pues bien, las cinco líneas que escribió en el genovés, entonces, son un disparate terrible, porque eh, lo dicen los, los que han... Los que han hecho un estudio lingüístico de aquello usted dice Madariaga, esto solo se le ocurre a un hombre que no, que no tenga idea del idioma que escribe, sino que un chapurreo infernal y es lo único cuando él escribió escribía a gente italiana, porque él conocía a muchos genoveses que los conoció en Lisboa. Él escribió a la banca de San Giorgio, se llamaba en Génova, para préstamos y cosas así. Eso sí, tiene una carta de él escribía a su hermano, él escribía al padre Gorricio, que eran italianos todos. Te teóricamente nunca les escribían italiano. jamás escribían italiano, siempre escribían castellano. Eso es un primer detalle. Demos que él no sabía italiano. Segundo, Según detalles es las fechas que da la recuelta, las fechas que dan los documentos oficiales que tiene el gobierno italiano, esos harían que Colón... ...nacido, según ellos, en 1453... ...a los nueve años fuese ya capitán de barco... ...lo cual es un absurdo también. Sería muy precoz. No, por eso la tesis española... ...todos lo ponen entre 1443... ...1445... 1400, ...1446... ...por ahí fue cuando nació Colombia... ...entonces sí, ya había, había tenido ocasión. Créeme que todo esto, esto es mucho más profundo, porque hoy día, mira, han salido dos libros, últimamente han salido dos libros, uno salió hace dos meses, de Alfonso Filipot, un big que es un estudio fenomenal a base de la genealogía de colon tanto para antes de Colón como para después de Colón, es un estudio fenomenal, se llama Alfonso Filipot, no me acuerdo el título, la identidad, del algo así se llama, la identidad de Colón. Uh -huh. Y otro es de como Alfonso, de... José Ramón Fontán, son dos tremendos tomos. Los dos defienden la tesis del Colón gallego a base de datos y datos y documentos. documentos. De modo que esos son los dos grandes uh, testimonios que tenemos, no testimonios sino argumentos en que nos basamos para decir que Colón no era italiano, porque es que las, los datos que nos dan, las fechas que nos dan de nacimiento de Colón, del señor este, pues no, no concuerdan. Amén de que Colón hasta los 25 años, según los documentos de la racolta, vivió con su padre en Génova siendo lanero y de repente aparece en España o aparece en Portugal sabiendo perfectamente el, el, el español no hablando el, el italiano y, y siendo un marino consumado ya lo cual es totalmente imposible si hasta los 25 años se dedicaba a vender lana verdad, no puede ser que haya cambiado de esa manera y entonces ¿qué pasa? que había dos familias, los Colombo y los Colón que probablemente estaban emparentados porque hay una tesis que dice que Colón era judío entonces los Colón catalanes, los Cullón medio franceses los Colón españoles los Colón con dos L los Colombo italianos todos provenían de una misma de una misma, diríamos tronco familiar ¿eh? que por las persecuciones a los judíos fueron huyendo de un lado para otro esa es una tesis, porque otra no dice algo bastante contrario a esto, en cuanto a su en cuanto a su origen en blanco un viaje hacia las nuevas dimensiones en Radio Nacional de España Radio 5 Radio 5 Vamos a ver si mmm, seguimos un poco con el tema de Colón, porque es curioso esta nueva idea que ha surgido respecto a que Colón era era gallego. ¿Cuáles son las razones para pensar que, que era gallego? Pues mira, las razones yo pongo, que precisamente en el artículo de Espacio y Tiempo de, de, este, de este mes, mmm, seis, razones, seis razones. Primero, la lengua de Colón. ...que una cosa en la lengua lo, lo traiciona uno enseguida... ...porque tú sabes que un extranjero, por muy bien que hable el castellano... ...como haya venido a los 25 años, a los 20, a los a más de los 15 ya... tiene acento, de una manera... ...entonces, claro, no podemos saber cuál era el acento de Colón... ...porque eso sí lo hubiera traicionado él... ...pero tenemos sus escritos... ...muchos escritos de Colón no son directos de él... ...sino son de su hijo Fernando, que lo transcribió... ...porque él tenía el original, se perdió el original... ...o del padre de las casas... Pero tenemos cartas directas de Colón y tenemos el documento auténtico de Colón y la lengua de Colón. Eso es uno de los principales argumentos. En, la, en los escritos que quedan de Colón, los auténticos de él, hay por lo menos 135 palabras que son gallegas, 135, 135 palabras que no son que no son castellanas, no serán portuguesas, como una gente bueno, dice esas palabras. Algunas, además de esas hay otras palabras que son galaico portuguesas, ¿eh? Podían ser, entonces entonces tendría vigencia ya la tesis del Colón portugués, que no hay inconveniente en admitirla tampoco. Pero también tiene muchas dificultades. Y 135 palabras, algunas, por ejemplo, mira, nada más empezar en, la, en el diario de la, de la primer viaje, dice, y vimos pardelas, y la gente estuvo mucho tiempo... Diciendo que serán estas pardelas El padre de las casas decía Y vio pardillos Un pardillo es una cosa Y pardelas tardaron años en caer en la cuenta Que pardelas es como se llaman En las Rías Bajas de Galicia Hay un tipo de gaviota Una especie de golondrina de mar Que se llama pardela Solo se llama ahí nada más Y él lo dice así tranquilamente Pero luego hay ya te digo 135 palabras Algunas que son totalmente y típicamente Yo te digo a ti ahora por ejemplo La palabra roas que te dice arroas. No no dice dicen, arroas es un delfín y es como se llama en gallego al delfín, ¿verdad? Arroas. Arroas. Entonces, eso es por un por un lado, palabras típicamente de gallegas. Pero después a veces Colón escribía lo que llamamos hoy en Galicia un castrapio, es decir, un castillo mal hablado. Y él quería decir dice una, en, en un sitio dice, por ejemplo, había una multitudume Y claro, tú dices multedume, ¿qué será eso de multedume? Quería decir muchedumbre, pero es que en gallego se dice moitedume, ¿verdad? Y él decía, para castellanizarlo, decía multedume. Y como esas palabras se las inventa él. Y a veces escribe frases enteras, escribiéndole a los reyes en castellano, que es un gallego, por ejemplo, decía, Non sinte fame ni sede. Eso es gallego, solo hay que añadirle una n, ¿eh? Dice nun sinte nin sede, es así es como se dice en gallego. Desde desde que salieron de Egito, dice él. Eso así se dice en gallego también, ¿verdad? Quitándole la g que tenía decir tú. Y, y cosa por el estilo De modo que el lenguaje de Colón Pese a lo que dice Menéndez Pidal ¿verdad? Hoy día lo han estudiado otros buenos lingüistas Y por ejemplo En diptongación para Colón se le escapan todo lo que es El diptongo V por ejemplo bueno él se le hace oh, Porta, puerta, él dice porta Y mil cosas como se dice en gallego y se dice en portugués Pero dice Menéndez Pidal por ejemplo La palabra V Eso es típico lusitanismo ¿no? Eso es, no es gallego Y se equivoca porque le han buscado documentos en que en gallego antiguo dice V, por decir, tuvo... Es la palabra vieja de Ove, y lo decimos también en gallego. Y él lo dice así, Ove, escribiendo en castellano, porque siempre quería escribir en castellano, pero se le se escapan las palabras. Los catalanes dicen que hay muchos catalanismos cosa. Por un catalanismo que, ha, que haya, yo le encuentro 10 palabras en el gallego. Ya te digo que no son muchos los documentos, sin embargo hay 135 135 palabras. Y hay veces que son descaradamente. Por ejemplo, la palabra con... En castellano pues con sin con en gallego significa peñasco y él la usa y claro al leer aquello con el padre de las casas o, o su mismo hijo fernando no no traducen de una manera absurda aquello porque no tiene sentido en lo que ellos dicen porque la palabra con como no sepas lo que significa en gallego estás perdido para para traducirlo no se parece en nada bien uno es la lengua otra del argumento fuertes es la toponimia, Colón vació de nombres la ría de Pontevedra, la puso en América. Ese es un dato muy curioso que me ha llamado mucho la atención, sí. No solo, de, sobre todo de Pontevedra, que fue donde nació él, porque hoy sabemos la casa donde nació Colón. Es Concretamente eso. fue en Pontevedra donde nació. No, fue en un sitio que se llama Porto Santo, Puerto es Santo. que está la casa de él allí, siempre se llamó la casa del almirante aquello, se llamaba. Acasa lo que descubrió asillas del que descubrió las islas y fíjate bien frente por frente de esa casa a tres metros hay un crucero todavía hoy lo han tirado dos veces ya los camiones lo volvieron a poner el otro día que tiene un pedestal que dice Joao Colón R.O. arriba recuerdo año 1490 y eso está fotografiado no sé si está en la revista no pero bueno no sé si es lo pusieron eh, este este es el crucero ¿eh? mhm uh -huh dice, "Joao Colón, recuerdo año 1490", dice. Eso es una de las inscripciones que hay porque los catalanes bueno, no tienen el apellido Colón, no existía para ellos Colón tal como él escribía. Y él en el en uno de los documentos que se duda si es auténtico o no, dice, "solo el que se llame de Colón será mi mi heredero, no los otros, el que se llame de Colón, además pone un de por delante." Y en Pontevedra no solo tienen los documentos escritos, que hay 22 documentos en que aparece toda la familia de Colón. Los, mira, los nombres de Colón de la familia eran Bartolomé, Diego, Juan, este, Bartolomé ya te lo dije, Diego, Cristóforo, aparece Cristóforo, aparece Blanca, su hermana, aparece Constanza, que probablemente era su madre porque al Colón le vino el apellido por parte de madre no por parte de padre, porque Colón son cosas que te estoy diciendo aquí a galope Colón era bastardo y Colón era noble Colón no era un plebeyo de ninguna manera, hoy día está prácticamente probado que Colón, por eso, se casó con una moniz que, que no era plebeya, era una mujer noble emparentada con los reyes de Portugal y luego se pasó con Enríquez en, en, en Córdoba, que también no era una plebeya, y por eso sus grandes protectores, y lo tuvieron en su casa un año entero o dos años, el duque de Medinaceli, era el arzobispo de Esa, el arzobispo de Esa, el cardenal Mendoza, esos eran sus grandes amigos, era, porque hasta es posible que estuviera él emparentado con los reyes católicos, y eso no te lo digo yo, Filipot lo puedes ver en las genealogías de él, cómo estaba emparentado con, con toda esa gente, porque él era noble, y he saltado de la, de la toponimia que te estaba hablando, de los nombres de él. Mira, a veces Colón llegaba y veía un promontorio de un río que terminaba en cascada, ¿eh? y le llamó Xayas. ¿Y qué significa Xayas? Nada. Absolutamente. Ah, pero es que en Galicia hay un río en la Ría de Corcubión, hay un río que es muy raro esto en la geografía del mundo, que cae en el mar en una cascada, ¿verdad? Y le llamó Xallas. Y uno dice, "¿Pero y cómo se le ocurrió a este hombre ponerle eso? Ah, porque lo tenía en la cabeza, ¿verdad? Pero sobre todo los nombres que están al lado de su casa, al lado de Porto Santo, que como te digo, es un barrio que está frente por frente a a Pontevedra, donde se hizo la carabela Santa María, que tú sabes que se llamaba La Gallega era el nombre primero que tuvo que fue la que él capitaneó a pesar de que era la menos marinera de todas ahí se hizo a 100 metros de su casa se hizo esa carabela y eso es un dato histórico y pues ahí porque unos dicen que nació en una casa que está están las dos las casas donde puede ser que haya nacido están muy cerca una de otra una, de una ya no queda nada, de otra está todavía, los muros están en pie cayéndose, pero allí están, ¿verdad? Son una cantidad enorme de, de, de datos que te podría dar, pero sobre todo en la toponimia, ¿verdad? Puedes seguir viendo cómo todo lo que tenía, se veía desde su casa, por ejemplo, los Santos de moyabao el barrio Galera, este San Salvador su parroquia donde lo bautizaron él le puso el nombre de San Salvador porque fue la parroquia que está en pie todavía yo ahí publico una fotografía de San Salvador de, de, de Pollo y eh, por mucho tiempo él puso por nombre de la Concepción le llamó, pues nombre de la Virgen era muy devoto y la puso a Dovación pero ahora han descubierto ¿verdad? un párroco de ahí que la concepción fue la segunda patrona de esa parroquia se llamaba la parroquia se llamaba San salvador y la patrona diríamos segunda de la parroquia era la concepción y él le puso el nombre de la, antes de poner el nombre de la de los reyes porso Juana la isla de Cuba y le puso y la isabela y todo eso le puso por los reyes pero antes le puso los nombres de su parroquia los dos nombres de su parroquia y luego empezó ya te digo a poner los nombres todo alrededor de su de su casa sobre esta medicina radiónica pueden llamar al teléfono 976-39-82-11 Una información que va dedicada a todas esas personas que nos llaman por ese teléfono de Zaragoza Donde pueden encontrar las plantillas Son todos los temas que aquí tocamos en el programa Ahí estaba el teléfono 976 de prefijo eh, 398211 398211 977 de prefijo Donde podrán darle toda la información que quieran acerca de esta medicina radiónica Salvador, teníamos pensado meter otro tema por ahí que teníamos pendiente Pero vamos a seguir con este misterio de Corona a ver si acabamos de, de descubrirlo esta noche Pero antes vamos con una llamada que nos llega desde Madrid, si ¿sí te parece Es eh, Carlos, me parece Buenas noches, Carlos Buenas noches ¿Cómo estás? Eh, yo quería hacerle una consulta esta señor ¿Cómo con los medios que adoptaban estos señores en aquella época eh, ¿Pudieron abarcar todo lo que es Suramérica con lo grandísimo que es? Pensando que, por ejemplo, hoy en día cruzar España en un coche Pues, pues se tarda un día entero ¿Cómo en aquellos tiempos pudieron evangelizar? O sea, no solo cruzar, yo evangelizar todo lo que es Suramérica Perfecto, gracias Carlos por la pregunta eso es toda gracias, escuchas a través del receptor si no te importa Hasta es que nosotros antes creemos muchas veces que los, los antiguos eran, eran tontos ¿verdad? eran bobos y por eso los a veces cuando los historiadores nos hablan de cosas que, bueno esto es bobada no hay tal eran gente inteligente yo lo mismo he pensado antes de pensar en América y ahora te, colo, te lo te lo contestaré pero bueno te lo, te lo contesto ya indirectamente ahora yo me quedo pasmado como en la edad media ya en la edad media por ejemplo un hombre como otro gallego famoso brasiliano como pristiliano ¿sabes dónde murió? murió allá en, en, en la mitad de Alemania lo le cortaron la cabeza lo, un emperador le, le cortó por hereje verdad decir, de la Santa Madre Iglesia fue la que el dos obispos fueron los que le dijeron al emperador mire ese estorba, córtale la cabeza porque era hereje y era un pobre gallego ¿cómo fue allá? pues amigo, no había carreteras no había autovías a lomo de mulo o caminando los mismos reyes católicos por los cuales en cierta manera no siento gran devoción no, no desde ahora sino desde bastante antes pero bueno también hicieron cosas positivas eso es indudable pues lo reyes tú, tú los veías los veías en, lo mismo en Barcelona ya recibieron precisamente a Colón los veías en Granada dándole leña a, lo, a los moros los veías caminando por su villa de arévalo como ellos dicen los veías en La Coruña allá cuando fueron a Galicia por pues los reyes católicos hicieron un viaje a Galicia uno o dos y en uno de ellos la cristianísima reina Isabel que era muy enemiga de los gallegos esa fue una de las razones de por qué no quería presentarse como gallego, derribó 50 castillos en Galicia ¿y cuál era la razón? porque los gallegos todos los nobles gallegos estuvieron contra ella y hasta hicieron una guerra, aliados con Portugal, para poner en el trono no a ella, sino a la Beltraneja, vamos que era la legítima heredera porque era la hija del rey, aunque dijeron que no era hija del rey, que etcétera todo el cuento este de la Beltraneja, y estuvieron, hicieron una guerra y no quisieron, y de hecho ella fue allí y le cortó la cabeza al mariscal el parto de cela se la cortó limpia es decir de orden la, los mm. reyes nunca se pringan como los grandes políticos en esas cosas y y, y a los demás los sacudió muchos tuvieron que huir a Portugal etcétera y esa y Cristóbal Colón estaba no solo emparentado sino que él había andado metido en esos fregados seguramente porque otros lo hacen a él ser la misma persona que el Pedro Álvarez de Sotomayor, el famoso Pedro Madruga, dicen que era la misma persona, otros dicen que era primo de él pero ciertamente este personaje fue un, un noble que tuvo una gran ascendencia en todo el sur de Galicia, era enemigo total de los reyes católicos ¿verdad? por eso los reyes disimularon porque seguramente sabían quién era Cristóbal Colón y, y él tuvo que disimular otra de las razones grandes que dicen es que él quería aparentar ser extranjero para no ser todo lo que le dieron en, el, en las capitulaciones de Santa Fe los privilegios que le dieron que no fueran privilegios, fueron un tratado que hacían con un extranjero, porque si fueran privilegios se los podían quitar. Cosa que hizo después cuando se murió la reina Isabel la Católica, Fernando el Católico se los quitó todos, porque Fernando la Católica no lo podía tragar a Colón por unas cuantas razones que sería muy largo, muy largo de decir. Pero déjame decirte otro detalle, porque es la cantidad de argumentos es bárbara. El año 1796, el Debió ser el quinto o el sexto duque de Veragua, que tú sabes que son los descendientes de Colón, vendió una finca en la en Pontevedra, llamada La Puntada, finca que está exactamente al lado, una finca grande, al lado de donde está la casa de Colón, ¿verdad? ¿Qué sería un señor que era, debía ser el bisnieto, el tataranieto de Colón? Dice en el documento que se conserva de la venta de la finca que la recibió por herencia de sus mayores. ¿Qué pin... Pintaba un lanero de, de allá de, de, de Génova Heredando una finca Entonces. tan grande Al lado mismo de la Casa de Colón Al lado, hacía metros de donde se hizo la carabela La, la gallega, o sea, la Santa María, ¿verdad? No, no hay razón de ser Le vino por el por el arte bíblico no que, no, que la heredaron Era el único el único bien que tenían Y lo heredó y lo vendió Y eso es otro hecho histórico Que está ahí que no no se puede mm. no se puede. Pero la tradición oral en, en Puerto Santo Siempre, allí dicen, nacieron Unos dicen, nació esta casa, otros dicen nació en aquella casa, pero siempre se ha dicho, mm. los viejos lo dicen, que aquí nació el que descubrió las islas. Importante. Hay más datos escrituras en este artículo que has escrito, y era que mmm, Colón era judío, mm. un judío converso, un judío gallego converso. Sí, eso ya te digo, después que escribí el artículo, leyendo precisamente a Filipot y a José Ramón Fontán, me han hecho dudar porque es que la... La cantidad de documentación y de, de, de, de hechos que esta gente aporta es tremenda. Y viendo sobre todo, y eso es indudable, cómo Colón se metió de lleno en todas las casas reales tanto en Portugal el, el rey Juan II le escribió una carta diciendo a mi especial amigo Colón a Méndez que a Colón le llamaban que entonces eran en eso eran tremendos los no nobles para admitir a uno que fuera Pelello le llamaban siempre Don Cristóbal no le llaman el don lo tenía antes de ir a América ya cosa ya te digo sagrada porque fíjate bien que en tiempos Fíjate que una vez a su hijo, creo que fue a, no, a su hermano Diego, tuvieron que... El rey tuvo que darle una, un escrito para que pudiera montar en mula e ir en mula de un lado a otro. Porque los plebeyos no podían andar así, sin más ni más, o a caballo, ¿verdad? Uh -huh. Con cierto tipo de arreos. Y, y eso de que lo llamaran don, sin más ni más, es una cosa que, que, que hace pensar a uno. Pero sobre todo, como te dije antes, cómo él estaba... Eh, emparentado con el obispo de Esa por ejemplo, fue su gran amigo y el que lo, fueron los que lograron que los reyes la, la reina Isabel lo, lo convencieron porque entonces Mendoza el cardenal era un segundo rey en España, y tenía una ascendencia enorme sobre la reina, a pesar de que tenía grandes enemigos como era Torquemada por ejemplo era, este que Torquemada Talavera, Ferraiznando de Talavera era gran enemigo de él y era el confesor de la reina, no gran enemigo sino que no simpatizaba y tuvo Fonseca También, sería larguísimo si me metiera a hablar de por qué Fonseca, porque Fonseca, cuando la, la sucesión había estado de parte siempre de la reina Isabel, fuera el único, diríamos, noble gallego que la que la apoyaba, estaba contra todos, y sobre todo contra la familia de Colón. No sé si era lo que, lo que me habías preguntado. No, tú, quiero, decir, de quiero decir loco. todavía en, en por qué, tú cuentas que era judío. claro. Ah. ¿Cómo se prestó entonces al juego de cristianizar? Ah, no, pero un judío conversó. Conversa. Además, los judíos, entonces... Estaban vistas, claro. Bueno, se, se hacían, los que se hacían católicos, era, eran más católicos que nadie, por eso tenían apellidos como Santángelo, o Santángel, ¿verdad? Que era uno de los... La reina estaba rodeada de judíos, que eso es lo grande. Cuando los expulsó, estaba rodeada de judíos. Y todos los que le llevaban las finanzas y todos los grandes médicos eran judíos y consejeros de ella. Y no digamos nada entre la gente eclesiástica. Había muchísimo judío. Uh -huh. Algunos eran judíos es decir, que todavía seguían partidando el judaísmo, pero muchos no eran realmente conversos y se metieron en órdenes religiosas y, bueno, yo te diría que una tercera parte, por lo menos, de los frailes famosos eran judíos, tenían sangre judía, empezando por Santa Teresa de Jesús, ¿verdad?, tenían tenía sangre judía. Uh -huh. Y en España nos libramos pocos de tener alguna sangre judía porque aquí hubo muchísimos y muchísimos se quedaron, muchísimos se fueron, pues muchísimos se quedaron. Estamos a cuatro minutos de terminar es decir, que dices que eh, Cristiano Colón no entendía el italiano no era italiano, hay un montón de pruebas que mmm, dan esa tesis de que ese, esa idea de que no, y las ideas, sobre todo las fechas, no casan ¿entiendes? no ya. pasan y entonces, ¿qué se deduce? que había unos colombo italianos y había unos colones, unos colones aquí en, en España y además, sobre el apellido Colón es muy curioso cómo fue hablando porque en Galicia a veces lo escriben con dos L pero en Galicia eso suena, esa palabra suena muy mal escrita con dos L uh -huh. y es como si cambiaran la L en J en castellano y eso no suena bien pero se pronunciaba Colón ¿eh? uh -huh. con dos separando separándole L y en una una lápida que hay en la iglesia de Santa María que está frente a la casa de Golón precisamente del otro lado del río hay una lápida que yo la fotografié el otro día tuve que pagarle al sacristán para que me apartara todas las vírgenes que tenía delante y dice esta capela feceron osdo os os cerco de Juan Neto y Juan Colón de que el apellido Colón en el siglo XV era muy no muy corriente estaba en Galicia asentado en la ría de Pontevedra Y ya te digo, ahí yo fotocopio las uh, los documentos, hay 22 documentos en que sale toda la familia de Colón todos los nombres de la familia de Colón salen ahí podemos entonces concluir diciendo que Colón era gallego hay suficientes probos por lo menos hay que decir que era que no era italiano y que era español porque hay la tesis castellana también que es mucho más difícil de probar porque yo no me convence absolutamente nada lo que lo que dice eso la tesis la tesis mallorquina puede ser que sea la que tenga hijo del príncipe de Viana puede ser que tenga Algo de más fuerza por ahí Pero documentos ¿eh? Y la toponimia sobre todo Los nombres que él puso en América No hay nadie Como como Colón Porque sobre las toponimias Te podía estar hablando toda la noche Los nombres curiosísimos Y raros que, que ponía él Es largo No me quiero meter en eso Porque me enredo ¿Verdad? Pero pero nombres que son muchos Mira, Moa No significa nada Moa significa Muelan gallego, ¿verdad? Punta de Moa Lo tiene delante de su casa Y le llamó Moa No significa nada Bao ¿Qué significaba? Un río que pasa, pues, a, no sé, a 300 metros de su casa, pues, le puso Mao a otro río chiquito, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no. te digo, hasta 130 nombres. Algunas otras tesis ponen ocho nombres, se encontraron, ¿verdad?, 8 nombres para la tesis y Vicenca 8 pero ocho nombres, a 135 que están apareciendo cada vez más nombres que puso y no se sabe por qué los puso pero de repente aparece, mira, esto es lo que significa esto es el, el nombre en Galicia estamos a punto de terminar, y por qué no se ha sabido o no se sabe hasta ahora de dónde era Colón quizá un... él lo enredó más que nadie, ah. entre él y su hijo su hijo fue más enredijas que su padre todo. su hijo Fernando, que fue cura ahí se acabó la... ahí se acabó la... diríamos la línea esa pero uh, la, los duques de Abraebori vienen Por, por Diego Colón Diego tuvo muchos hijos sí. aunque luego hubo muchas ramas entraron ahí porque muchas muchas de estas árboles en se acababan entonces había que cogerlo por otro lado pero el que más enredó la cosa fue el mismo el propio Colón y le interesó fue no el que fuera así bueno, él lo enredó mucho pero su hijo Fernando vamos, dice cosas curiosísimas ahora se me ocurre otro argumento cuando Colón descubrió América su padre según los documentos de la recolta vivía todavía y sin embargo ni se le ocurrió llamar a su padre ni que viniera de Italia nunca vino su padre de Italia y su padre vivía todavía, ¿por qué no, no, no lo llamó? Su padre, en cambio, siempre él se refería a sus padres ya como muertos y los documentos italianos, italianos dicen que vivía todavía, el año 1493 vivía todavía, y es una cosa también muy rara, en Génova no se hizo fiesta ninguna cuando, nada en absoluto, porque no se enteraron de aquel señor, luego empezaron a inventar documentos, mucha gente yeah. y ahora sí, ahora van a hacer una gran fiesta, pero ya un poco tarde misterio que esta noche hemos querido aclarar con nuestro invitado Salvador Freixo. Colón dice que nació en Porto Santo, Porto Santo. Sí. En Galicia. En la, en la Ría de Pontevedra, frente a Pontevedra, prácticamente en la ciudad de Pontevedra, en un barrio que se llama La Moureira, que era barrio de judíos. Con razón dicen que los gallegos están en todos los sitios. Sí. Tengo mal, pero ahí vamos, haciendo lo que podemos, a pesar de la mala prensa que tenemos. Gracias, Salvador Friseo. Espero que vuelvas muchas veces en el 92 a nuestro programa, a pesar de todas las celebraciones, y que sigamos hablando bueno, tranquilamente. Bueno, y cuando saquemos el libro Los Hijos de la Nueva Era... Estáis absolutamente invitados para hablar de esa nueva era, sí, sí. que va a dar mucho que hablar. Y prepárense, Salvador Friseo amenaza con un nuevo libro. Lo leeremos como siempre, Salvador. Gracias, ha sido un placer que estés con nosotros. Gracias a ustedes.